espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso el, el enfoque teniendo que anti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 gran pueblos tardes, buen viernes para todos Otra vez otro AGPS en el cual nos encontramos con nuestra queridísima Patricia Amarelo Hola, ¿cómo están? Vecina, vecino, oyente, oyenta eh, Me imagino que preparando el mate como nosotros acá también en el estudio Y también le damos la bienvenida a Alejandro Lucero Buenas tardes compañeras, compañeros, vecina, vecino un gusto a las corridas pero llegamos Así que muy bueno estar aquí En este frío, frío invierno Y frío viernes de invierno eh, Y después de haber padecido los nervios Hasta el último penal del Dibu Así que felices aquí Y vos peor que venís de ahí de, de la costa, ¿no? Uh, Estás más fresquito ahí sos, En era natural Podríamos hacer un programa entero con eso No saben qué bonito que está eso Bonito como quien está del otro lado del vidrio, JR. Buen viernes para ti, gracias por estar del otro lado. ¡Oh, bueno, cuánta gentileza! <ríe> Le dije bonita ¿no? <ríe> Es viernes, es viernes. Bueno, hablando de viernes, eh, ha pasado una semana en la que ha, ha habido diferentes eh, cosas a nivel político, a nivel territorial, eh, a nivel del Estado... Mucho que queremos repasar el día de hoy Para eso vamos a estar compartiéndoles eh, Primero unos recortes de, de lo que fuera Una um, jornada, eh, un debate que se dio entre diferentes exponentes eh, Que explican un poco sobre la guerra híbrida Entre otras cosas Y queremos tratar de desmenuzarlo nosotros eh, Y llevárselo a ustedes Y también por otro lado Eh, si todos hablo bien, vamos a estar en una entrevista con nuestro coordinador nacional del Movimiento Los Pibes, de también Derechos, secretario de Derechos Humanos de UTEP, Lito Borelo, que va a estar hablando justamente sobre eso, ¿no? sobre cómo está este gobierno tirano, está eh, arremetiendo contra el Estado, vaciándolo desde adentro y... Dejarnos, dejándonos también eh, de alguna manera sin, sin <coughs> diferentes recursos y, y diferentes oficinas que nos ayudan al día a día como justamente eh, Derechos Humanos que hubo ayer también eh, una, un abrazo, una juntada eh, ayer jueves de eso va a estar hablando entre otras cosas y todo en, lo más la ronda, en la ronda, de las en ronda de los eh, y más que nada de la profundidad de eso, no, no solamente el hecho en sí, que también no lo vemos en todos los medios eh, Sino de que hay más allá de, de eso Así que con un temita vamos relajando Vamos entrando en calor Y yo preparando el mate Ahí venimos We'll fantasma o no coseli el embo solo... I Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riaxuelo. No te enfermes, Cava. El Club Huracán abre sus puertas en forma solidaria hacia la gente sin lugar donde dormir. Si conoces a gente en situación de calle, invítala a nuestras instalaciones. Se le brindará albergue, cena, desayuno. Podrá ingresar a partir de las 21.30 horas hasta las 7.30 de la mañana. Ubicación, López y Planes y Santa Catalina. comunícate con nosotros al 3764 65 12 99. 3764 65 12 99. Qué grande el globo, ¿eh? Así es. Sabor Latino. Comidas, bebidas, música... Todo eso puedes venir a compartir en una noche... En una noche... En la noche con amigos... Y ayudarnos a seguir sosteniendo nuestro emprendimiento... ¡Ay, pisco! Noche de karaoke... Viernes 5 del 7... O sea, hoy... Los esperamos con... Sopa de maní... Bomba de papa rellena... Pique a lo macho... Te esperamos en... Moreno 1699... Esquina Solís... Zona Congreso... ¿Seviche? ¿Sabor latino? ¿Hay ceviche? Productivo gastronómico de FOL De acá para allá Locraso El 9 de julio A las 12 horas Las familias van a Poder pedir Un locro por 5.000 pesos A los siguientes números 11 66 72 63 02 2 11 56 91 16 42 van a tomar pedido hasta el 30 de junio por favor pedimos que difundan entonces 11 66 72 63 02 para este 9 de julio un rico locraso <música> Te puede, no te enfermes a Avellaneda. Obvio. Bueno, los compañeros de la 26 de julio, el próximo 9 de julio, 9 de julio a las 12 horas, van a realizar una fiesta cultural Peña Patria, familiar, con buffet popular. ¿sí? Repito, el próximo 9 de julio, el Día de la Independencia, mientras algunos se van a juntar en Tucumán para decir giladas, los compañeros del Frente Cultural Leonardo Fabio que está en avenida de Benedetti 1468 del vecino barrio de Avellaneda, ahí en el Doque, van a hacer un encuentro que se llama Fiesta Cultural Peña Patria. Es un encuentro familiar con Buffet Popular y el Loco Patrio también estará muy bueno. Así que ahí están las entradas anticipadas. Si quieren contactarse, va a haber artistas y bandas en vivo. Los Churquis, ¿sí?, Y el gallito de la gente Así que los esperamos En De Benedetti 1468 En Avellaneda Plaza Dazo Lunes 8 de julio A las 17 horas Marchamos del obelisco A Plaza de Mayo Y terminamos allí con una olla En, Playa de Mayo, en Plaza de Mayo Exigimos Declarar la emergencia de las personas en situación de calle Cumplimiento de las leyes 3.706 de Cava y 27.654 ley nacional Con presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población Que el ingreso a los centros de inclusión sea por demanda espontánea Y que el subsidio habitacional 690 sea ley Los esperamos Jornada Nacional de Lucha. No a los despidos, no al de Guase, no al cierre de áreas. En defensa de la soberanía y lo público. Acción y debate sobre el rol del Estado y el trabajo estatal. Esto será el jueves 11 de julio a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo. Convocan el Frente de Gremios Estatales. Allí estaremos. <música> Abordaje de los consumos problemáticos en entornos digitales, adicción a los juegos en red y a apuestas online, solicitar turno a partir del 1 de julio, los turnos son al teléfono 11 46 30 29 84, lo repito 11 46 30 29 84, o pueden acercarse a Aranguren 2701, Pabellón 1, primer piso. Esto es Sector de Adicciones. Ciudad de Buenos Aires, esto es en el barrio de Flores. Los esperamos por allí. Compas, este lunes 8 de julio se cumplen 13 años de comunicación comunitaria en nuestro barrio. Un logro de toda la comunidad Los Pibes. Vamos a estar con la programación haciendo radio abierta en nuestra vereda y una olla popular para compartir con todos ustedes y los vecinos. Para eso necesitamos la colaboración de todos. ¿Cómo? Picando cebolla, cortando papas, rallando zanahorias. Esto empieza desde la mañana viernes y sábado si no no llegamos. Los compas que puedan dar esta mano, por favor, comunicarse con Ale Coman. Por último, los esperamos el lunes pronto, le llegará el flyer con la invitación oficial. Muchísimas gracias. Tenemos un pedido especial de buena vecina, eh, dirigente del grupo Scout de Natividad, María de Natividad 609 que se le quemó la casa y nos manda este mensaje Hola gente, nunca me imaginé que pudiera pasar por esto y hoy a la tarde se me encendió mi casita y perdí todas mis cosas, por las que me maté laburando todos estos años si alguno me puede ayudar con ropa o con lo que puedan para poder comprarme aunque sea un colchón y poder juntar y recuperar todo mi equipo de trabajo, se los agradecería demasiado. Y si pueden, compartirlo con la comunidad. Dejo mi alias también, por si quieren colaborar. El alias es eli.caro05 Repito, eli.caro05 Y también nos deja un CBU que vamos a estar dejando acá en la redacción. Eh, los que quieran colaborar, será recibido. Muchas gracias. Continuamos después de, de un ratito de muchas noticias para adentrarnos en el primer tema que vamos a estar masticando un poquito en este bloque y nos va a quedar un poquito de resto para el próximo. Eh, bueno, como les contábamos, ¿no? Hubo un encuentro que se viene dando estos debates ahí en la Universidad Nacional Arturo Jauretche eh, en los cuales van diferentes oradores y eh, tocan temas eh, bastante profundos que... ...son buenos a analizar, traerlos acá... ...traerlos al territorio... ...eh... ...y en este caso había diferentes... Eh, ...oradores, a ver si me ayudan un poco con los nombres... ...Daniel Simcha... ...si no me equivoco... Sí, Gabriel eh, Weinstein... ...en realidad eh, esta actividad... ...como bien sí, explicaba Chani... ...ahí en la Universidad de jaureche Jauretche, Florencia Varela... Eh, ...está organizada por... Eh, ...la CIPREBA... ¿sí? ...que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el FATPREM, que también es la Federación de Trabajadores de Prensa, donde se tiene como objetivo debatir temas relacionados con la multipolaridad en un mundo en crisis en el marco de un nuevo alineamiento argentino. Bien, es el título como más explicado. formal, digamos. no Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nos vamos a adentrar en el audio que vamos a ir escuchando. Quienes coordinan esta serie de charlas, de debates... Son dos periodistas, uno es Gabriel Weinstein y el otro es Daniel Sincha, ¿sí? que son a su vez periodistas de Radio Mestiza, ¿sí? uh -huh. que es una radio de la Universidad Arturo Javorecci. En este primer encuentro, que es el que vamos a escuchar un pedacito nada más sí, hoy, eh. Eh, quienes están invitados son Eduardo Blor y Marcelo de los Reyes. ¿sí? Y en particular, el título de esta charla se llama «El marco geopolítico global», conceptos generales de la guerra híbrida. Bueno, todas estas palabras que por ahí nos resultan un poco complejas porque no estamos al día y somos especialistas en todos estos temas, seguramente cuando escuchemos la explicación que hoy vamos a presentar de Gabriel Weinstein, nos va nos vamos a enterar de qué se trata. O sea que le pedimos a nuestras compañeras y compañeros y a nuestros vecinos y vecinas que están escuchando que tengan un poquito de paciencia si no se entiende lo que decimos en el título pero está muy interesante la explicación que hoy vamos a escuchar un pedacito ahora el otro pedacito luego de la tanda que nos da Gabriel Weinstein para poder entender que esto que parece complejo es lo que está detrás de todo lo que nos está pasando que a veces nosotros solamente pensamos que es el gobierno que es el presidente que está lo cual funcionario sí que está lo cual actor de la, de la tele de la política de la tele porque vieron que Ahora en la tele hay políticos que actúan en la tele, digamos. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Después si hacen algo por el país, en general no lo sabemos, pero lo que sabemos es que actúan en la tele. ¿no? Y discuten, y se enojan, y se gritan, y después se van todos juntos a cenar, a restaurantes caros de congreso, digo, ¿no? Bueno, esto que, lo que está detrás de estos personajes de la tele, que nosotros creemos que son quienes conducen los destinos de nuestra patria, lo vamos a tratar de entender a partir de lo que presenta, en principio, hoy, Gabriel Weinstein. El resto lo vamos a ir trabajando en los próximos programas. De a poquito, obvio. De a poquito, porque es algo que hay que escuchar un poquito, charlar un poco, escuchar otro poquito, charlar otro poco, y masticarlo y dejar que más se como los buenos vinos y los buenos condimentos. Tanto locro, tantas cosas que hablamos hoy, me quedé un poco de hambre. Así que, si JR en este día tan particular, donde la edición va a ser a mano sí eh, Está listo, vamos a arrancar con esta primera presentación de la actividad que hace el periodista Gabriel Weister. Adelante, j Nos empezamos a plantear algunas preguntas que parecían no tener respuestas. Era el momento donde, a la verdad comunicacional eh, de los monopolios que nosotros ya habíamos vislumbrado desde antes, nosotros integramos la coalición por una comunicación democrática que llegó adelante la ley de medios se, se empezaron a sumar otras acciones fundamentalmente el la para la guerra judicial que en la cual aparecía como una cabeza principal el juego navío que efectivamente hoy ya no está entre nosotros y la guerra política eh, se había dado un tiempo antes un nivel de de crispación, dicen ellos, de la política, que tenía su mejor expresión en lo que fue el Grupo A, que, que mantuvo paralizado el Congreso durante todo todo un periodo eh, Empezaron a aparecer los cacelolazos, eh, eh, eh, por supuesto, a eso, poco después, con Macri, vino el sometimiento económico del endeudamiento grande plan de FMI y toda una serie de cosas que parecían aisladas, pero que todos apuntaban en la misma dirección. Entonces, con Dani, nos empezamos a preguntar pero esto no esto no es algo casual ni son impulsos aislados. Esto parece algo coordinado Pero la gran pregunta y que nadie tenía respuesta en ese momento es ¿Quién es el jefe de todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? Y las respuestas que recibíamos eran absolutamente insuficientes porque algunos decían Mañeto, los decían Macri, pero claro, ¿cómo van a ser Mañeto y Macri los que dirigían una operación que parecía abarcar eh, a toda Latinoamérica? A, a, tenía que haber algo más. El primero que nos empezó a, a tirar alguna pista acerca de esto fue justamente Eduardo Bion, que nos empezó a, a hablar del Comando Sur de los Estados Unidos. Cuando todavía no estaba esta generala que tan popular se ha hecho él nos marcaba, viene por allá y hay, hay una alianza entre el Comando Sur, Poderes Narcos, que está trabajando no solo en Argentina, sino en, también en Brasil y en otros países. Eh, al mismo tiempo empiezan a aparecer operaciones de inteligencia, las dos más notorias eh, fueran la de antonini Wilson y el caso Nisman, que tampoco evidentemente eran cuestiones aisladas y que excedían evidentemente también a los servicios argentinos. Y bueno, y fuimos indagando, Dani se puso a estudiar en ese momento eh, cuestiones de estrategia y política en la Universidad de Defensa y así fuimos a apareció la guerra de cuarta generación, la guerra de quinta generación, Y finalmente en esos tiempos no se hablaba de guerra híbrida. Recién nace muy poco que tenemos claro que Estados Unidos está librando frente a la multipolaridad una guerra de otro tipo, de nuevo tipo, para mantener el dominio mundial. Esto tiene raíces más atrás. Bien ahí eh, Weinstein nos comenta eh, eh, un poco de qué va la charla ¿no? eh, quizás eh, en algunos de los conceptos que cuesta por ahí a veces eh, entender porque uno no está familiarizado con ello estaría bueno or ordenar lo que dice Weinstein que está muy bueno eh, donde si ustedes escuchan lo que van viendo es que eh, detrás de ...de lo que venía sucediendo en el país sobre el final del de gobierno de Cristina... ...y comienzo del gobierno de Macri... ...hay una serie de acciones que Weinstein las plantea como organizadas... ...como si fueran distintas acciones de guerra... ¿no? ...y esas distintas acciones de guerra quizás se entienden si nosotros nos remontamos... ...a la década del 70, donde seguramente habrán escuchado hablar del consenso de Washington que tenía que ver que la organización de todas las fuerzas armadas de cada uno de los países de Latinoamérica, dedicadas a interrumpir los procesos democráticos y a controlar la, la, la vida de la sociedad e implantar un plan económico en función de los intereses de Estados Unidos. Bueno, para ese momento lo que se hablaba era de la Escuela de las Américas, ¿Sí? que era en Panamá, donde todas las fuerzas armadas se iban a formar allí. Iban a tener formación y capacitación en estrategias y tácticas dignas del proceso de represión y concentración económica que Estados Unidos llevaba adelante para toda Latinoamérica. Bueno, ahí uno puede entender que estábamos hablando de guerra porque hay militares en, en torno a eso. Entonces uno dice guerra, militares, no es guerra grupo de la familia Era de palabras el, que el, nos enseñaron en la escuela el que tiene claro el doma exactamente dos. pero todo esto cambia cuando nos hablan de guerra comunicacional ¿Qué quiere decir que usan micrófonos para tirarnos por la cabeza o por el contrario que se comunican con balas, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan que una de las grandes batallas que se dio en la ...allá por el año 2010, 2011, 2012, fue comenzar a dar una batalla... ...por un cambio de la ley de medios, para que lo que hasta ese momento... ...eran los grupos hegemónicos de la comunicación, Léase Clarín, La Nación... ...entre otros, se democratice, por eso hace referencia a, a la, al acuerdo... ...y a la lucha por la democratización de la comunicación... En función de los intereses del pueblo. Dicho en criollo, ¿qué quiere decir? Que todo el dinero de las pautas de publicidad, entre otras cosas, y beneficios varios, siempre iban para las mismas manos. Por eso Clarín se hizo el, di el diario más grande de la Argentina y no porque era éxito son las ventas. No era tanto lo que vendía como lo que ganaba con publicidad. sí Y lo mismo con La Nación y otros periódicos. Bueno, la ley de medios apuntaba a que esa desigualdad en el reparto de la torta para la comunicación sea más justa. Entonces ya, fíjense, pasamos de la guerra de balas con los ejércitos a la guerra comunicacional, donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y después habló del lawfare. ¿sí? Cuando habla del lawfare está hablando de todo un proceso de estrategia judicial para inventar causas y encarcelar o juzgar a aquellos... Eh, actores políticos de la sociedad nuestra que estuviesen en contra de los intereses del poder norteamericano de turno. Y para eso también iban fiscales, abogados y jueces invitados por la Embajada de Estados Unidos a tomar cursos en Estados Unidos. E incluso eh, cursos dictados por ONGs, con nombres de gente que quiera la gente, ¿sí? como fundación para la libertad de las Américas o algo parecido, donde iban todos los funcionarios del Poder Judicial a formarse, entre comillas, del mismo modo que los ejércitos y los militares en la década 70 se iban a formar también, entre comillas, a Panamá. Eh, entonces, con todo eso podemos entender que de lo que estamos hablando es que de una guerra sí de distintos modos. ¿Sí? Allá de lo que algunos estudiamos en algún momento, que había un, un, un militar alemán que decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios, me parece que nos engañaron. Y este alemán también debe haber agarrado Alzheimer, porque en realidad la, la guerra es el modo en que se dirimen las cuestiones políticas. Uh -huh. O sea que todo lo que tiene que ver con la política está dirimido en términos de guerra y no al revés. sí por eso hablamos de guerra bélica, hablamos de guerra comunicacional, uh -huh. hablamos de guerra judicial, y lo que termina de explicar eh, el amigo Weinstein uh -huh. es eh, los dos casos donde hubo guerra de inteligencia, donde armaron todo un zafarrancho de una clase política con el caso de Nisman, por ejemplo. De uh -huh. ¿sí? Antonini, los dos que estaban nombrando. Antonini Wilson y Nisman, muy, muy exactamente. Claro Entonces eh, Estas son una de las modalidades que tiene el Imperio Norteamericano para su patio trasero. Si estamos de acuerdo y no les parece demasiado abrumador, nos vamos a una tanda y al regreso escuchamos la otra mitad la otra de esta tan bonita presentación de este encuentro. Obvio. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita.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 Apagar la tele y prender la radio de tu barrio. FFM Riachuelo 10.9 El enfoque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 Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque.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 continuamos después de esta pequeña pausa eh, vamos a seguir con este audio de Weinstein este, en este debate en la Universidad Autoroja Ureche como veníamos eh, masticándolo tratando de, de llevarlo un poquitito más a palabras simples no que a veces nos nos asusta todos lo, lo, los términos que usan pero bueno, vamos a poner eh, la segunda parte, si bien es un material que como decía Ale, que es bastante extenso, pero es todo interesante vamos a ir pasándolo de a poco al menos en el programa Sí, y para quien quiera escucharlo tranquilo y parar y volver varias veces, es un material que está de difusión, está en Youtube, digamos, está en YouTube ¿no? es sí, se llama ciclo de debate sobre geopolítica y guerra híbrida sí y el que lo que estamos trabajando hoy es el primer encuentro que es el marco geopolítico global eh, bueno eh, como decíamos antes habíamos llegado al punto en donde eh, Weinstein plantea distintos modos de la guerra en el tiempo actual eh, en beneficios en beneficio del poder de dominación que hace eh, Estados Unidos sobre lo que históricamente se conoce como su patio trasero seguramente quedará para otro, otro, otros encuentros y otros momentos eh, esta política extendida de Estados Unidos a partir de la globalización en la década del 90 hacia todo el resto del planeta que también ha generado otras reacciones en el resto del planeta Eh, porque el resto del planeta no se subsume a la política de Estados Unidos así nomás, entonces eh, aparece el multipolar la multipolaridad y aparecen eh, otro tipo de guerras al punto de llevar al planeta entero a una situación de guerra. Pero por ahora estamos en esta parte donde Estados Unidos eh, lleva adelante políticas bélicas, mejor dicho, políticas de guerra, no siempre bélicas, sí. sobre su patio trasero. Y esto continúa hablando así eh, Weinstein. Estados Unidos empieza a desarrollar otras estrategias de intervención. La intervención en América Latina se dio a través de la guerra contra las drogas, después en eso también se extendió hacia pero después para Asia específicamente tuvieron la guerra contra el terrorismo. Y hay un tipo que es clave, yo creo, en todo esto, que se llama Jim Sharp, que hizo un ensayo que se llama De la dictadura a la democracia. En ese ensayo, el tipo que se presenta como un pacifista, uno lo escucha hablar y parece un santo el tipo, un tipo que se supone a la guerra. Pero ese ensayo fue eh, se fundamentaba en métodos no, no armados para derrocar a lo que ellos llaman dictadura. Lo que ellos llaman dictadura es cualquier gobierno que no obedezca a los Estados Unidos si es lo que nosotros consideramos una dictadura pero ven a Estados Unidos esos métodos no se aplican esos métodos se aplicaron en las primas en las primaveras árabes y antes en las revoluciones de colores en lo que fueron los países del este de Europa que estaban aliados con la unión soviética para desguazarlos y para fortalecer eh, el dominio universal de los Estados Unidos eh, este libro de Jim Jack eh, destiere 197 procedimientos para derrocar a un gobierno de los más variados desde, que van desde la desobediencia civil a la captación de cuadros decisorios dentro de los gobiernos a a, por supuesto, las estrategias mediáticas, las estrategias judiciales, eh, todo eso que con los años se transformó en la guerra de Y bueno, con el tema del ascenso de China eh, con, en alianza con Rusia y el ascenso del mundo multipolar, los enemigos han cambiado y esa guerra híbrida que llevan adelante los Estados Unidos se extendió por todo el mundo. Ahora, ¿qué nos preocupaba a nosotros? Eh, porque nosotros llegó un momento en que entendimos todo esto, pero lo que veíamos era que había una ausencia de estas temáticas en el mundo de la política y en las agendas periodísticas entonces lo que nos proponemos con este curso justamente es empezar a difundir más estos temas para que sean parte porque no nos vamos a poder defender nunca si no no sabemos de quién nos defendemos, no podemos elaborar estrategias de el campo popular este o no en el gobierno tiene que desarrollar estrategias de inteligencia entre otras cosas, ¿qué significa inteligencia? inteligencia no es espaje aunque el espionaje puede ser una parte de la inteligencia Espion eh, inteligencia es empezar a juntar cabezas que piensen los diversos temas que se vienen en el mundo para eh, elaborar justamente estrategias defensivas yo no los voy a no no me voy a extender más después haremos preguntas pero básicamente lo que les quería contar es esto porque este curso No nos, vamos, no nos vamos a defender nunca Si no sabemos de qué nos defendemos Muy bien Está bueno para Y la inteligencia es juntar cabezas Para tratar de entender Cómo llevar y producir Acciones como para llevar adelante Para defendernos digamos, ¿no? La inteligencia que nosotros solemos llamarla Inteligencia colectiva, colectiva. ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece que es eh, Cosas entre que No estamos habituados a hablar de ellas Pero también cosas que hemos Escuchado en nuestra militancia a veces muy por arriba, creyendo que las entendemos. Bueno, el objetivo de estos materiales que vamos a empezar a, a compartir desde el gran pueblo de salud, no es revelar ninguna novedad, eh, por el contrario, sino eh, tratar de incorporar las cosas que ya conocemos de otro modo, que no sean útiles para poder, como acaba de decir Chani, defendernos de aquellos que nos atacan. ¿sí? Como siempre, una defensa que es colectiva en función de la idea de un sujeto pueblo, que es lo que conformamos como comunidad eh, y que permanentemente es atacado por los intereses extranjeros o intereses hipayos, que lo único que les interesa es la vil ganancia, quedarse con nuestros recursos. En algún momento les interesaba quedarse con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Hoy prácticamente la robótica y la inteligencia artificial se nos reemplacen algunas de las tareas que ellos necesitan explotar para enriquecerse. Así que ni siquiera nos, les interesa tenernos como esclavos. Con lo cual es importante meterle cabeza a esto y continuar charlando sobre estas cosas. Vamos a hacerlo en los próximos lunes y viernes en nuestros AGPs. minutos pero no por eso menos importantes eh, nada no recuperando un poco lo que fue esta semana esta semana y es lo que viene sucediendo desde diciembre del año pasado básicamente este este vaciamiento del estado eh, puntualmente esta semana lo que ha pasado en inti no en el inti con represión incluida en el ministerio de la mujer y las diversidades que entiendo que está ahí con eh, casi cerrándose las puertas detrás nuestro sin sí, más de eh, 280 despidos demasiado demasiados eh, bueno y también eh, en concreto lo que estuvo sucediendo en la esma eh, con esto de vaciar hablando de, poéticamente va hacia el estado pero esto es literalmente vaciando los edificios de, con las herramientas necesarias para los reconocimientos de los de, de los hijos eh, con todo con todo lo que es nuestra historia de, de desapariciones de Y, y que queremos re, eh, recuperar o, o todo el tiempo estar visibilizando estos temas y quieren como ponerlos abajo de la alfombra de alguna manera creo con estos hechos uh -huh. eh, y para eso eh, junto también para repasar lo que ha pasado ayer con el, con el, la ronda que se dio en el congreso como eh, estamos en comunicación creo ya con lito morelos secretario de derechos humanos de utep y coordinador nacional de de los pibes Movimiento Popular para que desarme, desanude y nos ponga al tanto de, de lo que fue esta dura semana Hola Lito, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, te saludamos acá Patri, Ale y Chani Buenas tardes a todos Bueno, queríamos Lito que, que reflejaras un poco el pensamiento, tus impresiones respecto de la ronda de Ayer en plaza de mayo de madres abuelas organismos y, y todo lo, la militancia en derechos humanos que está preocupada por el cierre de como decía Chani, no de, de los dispositivos y las herramientas de búsqueda de identidad de recuperación de nietos eh, eh, bueno y todo lo que lo que nos ha estado pasando esta semana con el tema de los estatales también Mirá, creo que eh, más que hablar en particular de cada una de las eh, operaciones que este gobierno hace eh, sobre derechos humanos, sobre derechos de los trabajadores, sobre políticas eh, sociales que tienen que ver con, con muchos años de trabajo de los movimientos populares, en realidad todo corresponde a una eh, fuerte reestructuración del Estado eh, que lejos de, de vaciarse, en realidad se está reestructurando un Estado que le permita eh, al mismo defender los intereses de los poderosos en desmedro de los intereses de las grandes mayorías más allá de las particularidades de cada uno de los segmentos del sujeto pueblo, todas de una o de otra manera van siendo eh, bastardeadas por cambios de tipo estructural. esto sí son cambios estructurales que se están haciendo en el marco de un cambio de época, en el marco de un paradigma nuevo que se instala como un modelo de dominación a nivel global y que tiene su expresión en la Argentina y que más allá de los cirquesco eh, que pueden parecer a veces los personajes eh, quienes están en la primera línea de la pantalla en realidad el problema es que detrás hay un poder fáctico que tiene muy claro lo que quiere hacer que no dubita un segundo, que no pierde un día, y que eh, viene a como dé lugar a hacer fuertes transformaciones. Y que por el otro lado, aunque paulatinamente y a veces quizás de manera más lenta que la que uno quisiera, nuestro pueblo va haciendo un recorrido en donde en cada una de las acciones eh, va tratando de vertebrar, de generar un proceso de unidad, una unidad que no es sencilla, una unidad que es eh, en el marco de una gran diversidad de los sectores, de los distintos grupos, inclusive de matices muy fuertes a veces en, en la mirada política, eh, ni que hablar en miradas políticas electorales que a veces lejos de ayudar eh, complican, pero nuestro pueblo a veces más silvestre, nuestro pueblo... Eh, va encontrando modos de cómo cada una de las acciones vaya vertebrando una unidad orgánica, una unidad de los que luchan, eh, una unidad que eh, esperamos más de uno de nosotros, que muchas veces en el subsuelo de la patria todos los días se hacen de manera anónima eh, tareas eh, en los territorios, Eh, que no tenga que ver con una acumulación que tenga principio y final en el armado de una lista o en los criterios de éxito que se fijen en una agenda de una arquitectura electoral, sino que creo que muy por el contrario del pesimismo que quiere lograr el enemigo, de una cultura del terror y del miedo que quiere instalar con un proceso represivo de nuevo tipo, que en eh, nuestro pueblo vayamos advirtiendo que frente a esta situación grave, creo que también por delante tenemos una gran oportunidad eh, nosotros también de ir por todo. Ya no ir por eh, cosmética, de políticas asistenciales, ni políticas a mitad de camino, de un progresismo timorato, que no termina de definirse a la hora de los cambios estructurales, ni de discursos altisonantes para después tener prácticas diametralmente opuestas a las palabras que se vierten. Por lo tanto, ayer eh, me llevé la idea de que hay un, un murmullo por abajo, hay un murmullo en el subsuelo de la patria, hay un murmullo en cada rincón, muchas veces oculto y escondido por los grandes medios, donde empezamos a fantasear en empezar una etapa también de carácter emancipatorio en toda nuestra región, porque es increíble la agresión que la pelea eh, y la avaricia de los poderosos están haciendo sobre nuestras patrias y sobre nuestros pueblos. Así que, compañeros, yo muy lejos de transmitir un mensaje pesimista, pero y qué bueno que nos juntamos. La verdad que creo que las camadas que van acercándose y aquellas que venimos desde hace algún tiempo, tenemos frente a nosotros un desafío no sencillo, pero la verdad una formidable posibilidad de construir ese otro mundo posible que tantas veces soñamos y, como venimos diciendo, ni perderemos la alegría, ni nos robarán los sueños, ni perderemos las esperanzas. Lito, ¿cómo, eh, cómo avanza eh, las resistencias de los distintos sectores trabajadores? ¿Cómo viste la reacción de los trabajadores del INTI? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender... Eh? Eh, las reacciones de los distintos espacios de la UTEP. ¿Cómo está nuestro pueblo trabajador respecto de este momento? mira muchas veces hay un desconcierto porque la dirigencia eh, no estamos a la altura y vamos muy de a poco encontrando el camino y muchas veces repetimos recetas también que del lado popular ya están gastadas. Y no me refiero solamente a los hombres, a las personas, a las compañeras que muchas veces viene de largas luchas y demás, pero creo que todavía no se advierte que hay un cambio de época, que eh, hay que encontrar una nueva manera y un, y un nuevo modo de cómo ir eh, acumulando fuerzas y que ya hay una democracia que ha quedado de rehén de los poderes fácticos, que en nuestro país eh, ya está roto el contrato social, que ya se ha quebrado el Estado de Derecho, y que lamentablemente es muy difícil imaginar que podamos tener una sociedad democrática y pacífica frente a las terribles desigualdades que va dejando este avance al querer instalar este nuevo proyecto, este nuevo paradigma, este nuevo modelo de dominación. Pero creo que ante esa situación empiezan a haber lugares donde empezamos a discutir otras cosas, donde empezamos a discutir la, pos la posibilidad de construir alternativas, donde no tenemos por qué respetar el formato de la geometría que los poderosos y que quienes nos dominan nos imponen que no es la única manera de hacer política la de ser parte de una lista o matarnos muchas veces entre nosotros para ver quién va primero, quién va segundo. Me parece que hay otras formas, que hay eh, construcciones de organizaciones comunitarias que van nuevamente sembrando la esperanza, reconstituyendo tejido social y acumulando fuerzas para tener la autonomía, que sea necesaria para ir en un proceso de acumulación de fuerza para en algún momento dar vuelta a la tortilla, pero que no solamente dependa de esos tiempos electorales. Que la acumulación de fuerza en los territorios nos permite ir enfrentando con autonomía al poder fáctico que todos los días nos pone el pie arriba de la cabeza. Y creo que esto... Eh, de a poco y muchas veces de manera silenciosa es lo que se susurra en muchos barrios, en muchos territorios, en muchos lugares de base. Hoy, me hace acordar, hoy en una reunión en Avellaneda alguien me decía eh, la verdad que a veces los que hacemos política no tenemos en cuenta un montón de gente que por ahí no está en condiciones de ir a tantas reuniones y a tantas, tantas actividades pero que conoce el barrio como nadie, y no los tenemos en cuenta. ¿Algo de esto te está refiriendo? Sin duda, esa ese saber, ese conocimiento empírico, ese recorrido que ha hecho que muchas organizaciones comunitarias tengan un saber acumulado muy importante, es la que muchas veces nos permite hablar de un territorio profundo que vaya construyendo autonomía, autogestión, ayuda mutua y comunidad comunidad todo lo contrario a lo que quiere un capitalismo salvaje un capitalismo voraz un capitalismo que nos ofrece hambre miseria guerra y muertes y muy por el contrario lo que queremos en los territorios poder tener territorios pacíficos socializar la maternidad de todos los pibes eh, evitar la agresión que la falopa y y, y la delincuencia organizada eh se le presenta como única salida a muchos de los jóvenes, eso se está trabajando de manera anónima, porque la política, la gran política, la política profesional, está lejos de esto, no mira para ese lado, está más pensando en una campaña publicitaria, en el marketing, en un asesor de imagen, y cada vez más estos, estos universos se distancian uno del otro. Creo que igual nuestro pueblo va encontrando como el agua por donde avanzar y no hay dique que lo detenga. Bueno, eh, Lito, te agradecemos mucho. Eh, como siempre, eh, me parece que le pones las palabras exactas a, esa, a ese subsuelo de la patria que siempre está tejiendo y enhebrando prácticas que son prácticas políticas, prácticas de... De, de alimentación, de vivienda, de territorio que conoce el barrio como la palma de su mano y como tal eh, lo defiende y no, Así que Y nos quedamos con las palabras eso no de no, no desmotivarnos de, de ver para dónde sí y de que el mensaje no sea, eh, como dijo también Lito que no sea para abajo y mirar en el territorio y, y los que saben y creemos que no Así que... Eh, te agradecemos la comunicación Lito Seguramente te estemos molestando <ríe> Pronto para seguir Desandando esto y, y, y seguir masticando todo lo que viene pasando que, que a veces son muchas cosas en una sola semana Pero nada, gracias por estar de, Del otro lado Un abrazo cumpas Chau chau, chau. Abrazo. Bueno, allí pasó Lito Orelo. Eh, la verdad que muy bueno siempre tenerlo y tratar de, de, de hacerle estas preguntas que a veces uno se queda medio bollando o lo debatimos entre nosotros, pero está bueno que, que lo pueda explicar con sus palabras. Y nos vamos despidiendo. Hasta el próximo lunes a las 7, sí. que van a estar ustedes. Y también los que esperamos cada viernes, obviamente, en esto que es AGPS. Gracias Jota por estar del otro lado, Patri y Ale, y... Escuchamos esto. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Las noticias son buenas si vas a dar batalla. Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando cuando la muerte se alza siempre acabando encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Tu lengua es una tropa con soldados caídos. Y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera. Y te estoy invitando, como siempre, desde el Movimiento Popular Los Pibes, a seguir luchando. Chau, chau.